Muy buenas, en este podcast explicaré en qué consiste la práctica 3. En primer lugar vamos a rastrear una imagen del videojuego Battlefield 4, que usé en el blog para ver cuántas copias hay en la web. Con el buscador de Google Images nos aparecen 1.130.000 resultados, siendo la web oficial del juego la más popular junto con webs de noticias de videojuegos, mientras que en Nos da 101 resultados, siendo una web de ventas de videojuegos la más popular. En segundo lugar, usaremos los bancos de imágenes para buscar unas fotografías de videojuegos sin familia. Age Photostock tenía la búsqueda avanzada pobre comparada con los otros bancos de imágenes, pero no tuve problema en encontrar rápidamente lo que buscaba. En Get Images encontré justo lo que quería enseguida por la cantidad de opciones que pude elegir en la búsqueda avanzada. Por último, en Corbis me dio hermanos resultados y bastantes imágenes que no me interesaban. Aún así pude encontrar lo que quería. Así que de esta manera recomiendo Getty Images para futuras búsquedas. Gracias y adiós.